Bueno, dos sensaciones encontradas, ¿no? Porque por un lado mucha angustia de las trabajadoras y trabajadores por el decreto de, de Sturzenegger que disuelve el organismo y por el otro lado muchas ganas de, de pelear y de y de resistir, ¿no? Así que creo que lo segundo es lo que va a primar y bueno, y hay que lo que me toca a mí como diputado tratar de cuando se cumplan los plazos respectivos construir la mayoría para voltearle el decreto, ¿no? Porque efectivamente es un tema crucial, donde a este gobierno no le importa si las rutas están en mal estado, no le importa si no hay nadie para el operativo nieve, no le importa nada, ¿no? Uh -huh. Es Sturzenegger cumpliendo sus sueños de destruir todo y nada más. Y del otro lado, bueno, hay que resistir, en las calles, en todos lados. Y, y como vos decías, las largas jornadas, ayer también fue un día largo en cuanto a movilizaciones, acompañar con astilleros Río Santiago ...a la mañana con trabajadores de una empresa seco... ...que han tenido 37 despidos después... ...así que estamos todo el día en eso... ...y después en el Congreso... ...donde sacamos dictámenes... De, ...para la emergencia pediátrica en el Garrahan... ...y para el financiamiento universitario... ...por suerte que ya nos permiten ir al recinto... ...cuando eh, pueda haber efectivamente... ...estén las condiciones para el quórum... ...creo que debería ser lo antes posible... Pero bueno, esto es una decisión de, de los bloques mayoritarios. ¿Hay alguna manera de frenar estas decisiones que toma el gobierno? ¿Vos crees que se puede lograr, que se puede poner un tope a cada una de estas situaciones que pasa? Por ejemplo, eh, yo leí hoy a la mañana, más de 100 eh, decisiones administrativas y organismo terminó disolviendo el gobierno de mi ley. Bueno, eso es simplemente la mayoría en diputados y el Senado y se voltean, los decretos delegados el mismo requisito para ser dejado sin efecto que los d nuevo uh -huh. o sea que es reunir ambas cámaras mayoría simple y abajo eh, hay una responsabilidad de los que le dieron las facultades delegadas a, a mi ley ahora lloran por lo que hace mi con esa facultad delegada pero en vez de llorar lo que podrían hacer es comprometerse a al quórum para para voltearle los decretos, ¿no? Que hay... Creo que es una sí. tarea fundamental que tiene el Congreso en las próximas semanas. En esos colaboracionistas de los que vos hablás justamente, muchos que, que están vinculados a, a los gobernadores, ¿ves un cambio en su actitud en este tiempo? ¿Hay la posibilidad de que tomen otro tipo de terminación ya casi dos años del gobierno de Milley? Bueno, a veces han, en los últimos tiempos han votado en contra de algunas cosas que quería el Gobierno, pero vamos a ver si en estas cuestiones más decisivas que hay que votar ahora, pues no es lo mismo votar un emplazamiento que ya votar una ley o enfrentar el veto, eh, veremos cómo se comportan, ¿no? Yo creo que está creciendo el hartazgo social al Gobierno y la oposición social en las calles. Uh, digo a mí como diputado que acompañamos las manifestaciones, estamos en tres, cuatro movilizaciones todos los días, o sea que las decisiones del Gobierno no pasan sin respuesta o de las patronales cuando deciden Hay una voluntad de trabajadoras y de trabajadores de pelearla, y me parece que eso de alguna forma llega al Congreso, ¿no? Llega obviamente en forma distorsionada, deformada, pero llega. Y, y creo que esa es la posibilidad de, de lograr las mayorías para voltearle los decretos, que insisto, no es una mayoría calificada de dos tercios, es una mayoría simple de, la, de los presentes, lo que pasa es que hay que abrir las sesiones con el quórum de 129. Entonces ahí hay una responsabilidad, digo, de de los que después se quejan de mi ley, pero que hay que voltearle los, los decretos a mi ley. Ciertamente hay un tiempo, ¿no?, entre que el decreto entre y que se puede tratar, pero ya hay un montón que pueden tratarse. Todos los vinculados a, a la liquidación de organismos de la cultura se pueden tratar, el de la marina mercante se puede tratar, y bueno, y ni hablar del 70-20-23, la madre de todos los males, que es el primer decreto, mega decreto que sacó el gobierno, que lo eh, anuló el Senado, pero falta diputados y hasta ahora no se ha logrado tratar. Por ahí nosotros desde la ciudad de Buenos Aires, ustedes, pero nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, segundo, tercer cordón del conurbano, no, no tomamos nota de la importancia también de lo que tiene que ver con la disolución de del INTI y del INTA, ¿no? Dos eh, organismos muy importantes para el interior del país. Bueno, el INTA, por ejemplo, el directorio actual del INTA, sin necesidad de Sturzenegger, que eh, dejó sin efecto la actividad del experimental AMBA, que es la asistencia que daba el INTA a la agricultura familiar, que son los trabajadores y trabajadoras que se dedican a, digo la, por ejemplo, la producción de hortalizas o frutas y verduras en, en todo el cordón, de por ejemplo, del Gran La Plata, de Berazategui, o, o de la otra zona de Castelar, eh, Ituzangó, donde, bueno, toda esa asistencia ya la dejaron sin efecto, y es terrible porque son el 64% de todas las explotaciones agropecuarias son de agricultura familiar. Y esta área del INTA que se dedicaba, bueno, la dejaron sin efecto. Y ahora desguase del INTI, que es la calidad, para que se entienda, lo, lo que garantiza la calidad, por ejemplo, de los de todos los autopartes importados. Uh -huh. Que los frenos frenen, que, es, que hay ascensores, los ascensores no, no se caigan. Eh, toda esa certificación de calidad las tiene el INTI, Y bueno, y, y a tu quiere y ya quiere hacer desaparecer eso eh simplemente con un certificado que te digan, sí, sí, esto anda bárbaro, ya nos demos por conformes. Pero bueno, total él después no se hace cargo de nada, ¿no? Si las rutas están en mal estado y provocan accidentes, va, no, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo no? Vos sos el responsable liquidando vialidad o no dando los fondos para la mantención de la de las rutas, ¿no? O lo, los padecimientos de las eh, familias que que que se le cierran los caminos por la nieve y los que tienen que abrir esos caminos ahora están que no saben si pueden trabajar o no pueden trabajar. Bueno, esa es la responsabilidad de la decisión que está tomando eh, que están tomando mi ley es pero como decía, eh, ellos ya sabemos por dónde van. Ahora hay una posibilidad del otro lado de darse vuelta. Ahí está la cuestión de la voluntad política, nuestro compromiso de la izquierda es hacerlo, pero nosotros somos una fuerza todavía minoritaria, no depende solo de nosotros, sí de la presión social que haga la calle para para lograr dar vuelta a esto y para terminar con todo un plan de, de hambre y miseria que verdaderamente es terrible para el grueso de la población. La última, y, y te agradecemos por tu tiempo. ¿Crees que puede ir al recinto rápido la emergencia en pediatría y el tema del financiamiento universitario, que, que se puede bajar rápido con estas dos normativas que sacaron hoy dictamen? mira yo creo que si se pudiera habría que ir la semana que viene, pero... Acá hay diputados que están pensando en las vacaciones de invierno más que en las necesidades populares, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver. Eh, para convocar una sesión especial se necesitan 10 firmas, nosotros somos solo 5 diputados, no lo podemos hacer por nuestra parte, así que espero que los bloques mayoritarios y los diputados hagan lo que tienen que hacer. este Porque esto, verdaderamente, hay que votarlo cuanto antes, hay mayorías para votar las dos leyes, no, no está ese el problema, no son leyes que no, pero bueno, insisto, acá hay diputados que creen que ellos la se pueden ir de vacaciones tranquilos mientras están las necesidades populares acuciantes, ¿no? Que parece un error. Eh, así que, bueno, la veo difícil antes de agosto, digo, para ser sincero, eh, pero creo que necesitaríamos ir la semana que viene.